Y a Daniel, ¿cómo andan?、Eh, sí, tenemos nuevamente medidas, lamentablemente, porque uno no, no quiere estar en, esta, en estas instancias.、Eh, las y los trabajadores entendemos que el ámbito debería de ser el ámbito paritario, donde, donde se disputa、eh, hasta el final y en buena, en buena fe, en buenos términos,、eh, y es algo que nuevamente. Eh, en Moreno no vamos a poder hacer y por eso tenemos que、eh, generar diferentes medidas de fuerza.、Eh, porque hay que recordar que el año pasado la Intendenta Maril Fernández、eh, cerró la paritaria de forma unilateral y el último tramo lo dio por un decreto.、Uh -huh. eh, bueno, en esta oportunidad hubo solamente, digamos, en, recordemos que. se Reabrió que había una cláusula de reapertura de, de paritaria para el 14 de septiembre. Se avanzó en esa reunión y en una reunión más, donde el ofrecimiento del Ejecutivo fue un 21% en tres tramos.、Eh, ante la negativa de los gremios, y en esto hay que decirlo, ni p c n ni Citram, ni nosotros convalidamos ese aumento. Entendíamos que era insuficiente teniendo en cuenta las proyecciones inflacionarias. Le pedíamos que haya una tercera mesa donde. Eh, intenten acercar un poco más el número. La postura de los gremios era que no podía ser inferior al 80% en el acumulado, es decir, no en el neto, sino en el acumulado, que、eh, l total anual termine en 80% superando un poco el 80%. Bueno, no hemos llegado、eh, con ese 21%, quedamos en un 70%, 70,4%.、Eh, con lo cual. El Ejecutivo levanta la mesa. El Ejecutivo plantea: Esta es nuestra última oferta y no podemos a c e r c a r absolutamente más nada. Y levanta la mesa de esa forma, con lo cual habilita a los gremios、eh, ante esta negociación que no termina,、eh, por lo menos no se cierra de buena fe, porque eh, eh, nosotros entendemos que、eh, hay cuestiones que, por ejemplo, tenemos que creer. Palabra, s digamos, que, que la guita no alcanza. Bueno, mostrame los números en torno a las finanzas. No hay una demostración en esos términos. No sabemos qué cantidad de trabajadores y trabajadoras hay hoy en el municipio de Moreno. Hay un montón de datos que nos faltan y que tenemos que creer en la palabra del Ejecutivo, digamos.、Mm. Eh, amén de esto, desconocer, que esto ya lo hemos hablado con ustedes, desconocer、eh, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que mes a mes. Salen de la línea de pobreza para caer en la línea de indigencia. Salarios iniciales o salarios que al no tener bonificaciones、eh, están entre los 36, 37 mil y 43 mil pesos. Eso es un salario de, de indigencia.、Mm. Eh, con lo cual, bueno, son varios los temas,、eh, pero en torno a la paritaria, digamos, nos obligan. Vuelvo a lo mismo, nosotros quisiéramos, la verdad, Negociar como dice la ley, negociar、eh, para para las y los trabajadores, pero lamentablemente el gobierno se cerró y no quiere、no、hacer ningún tipo de, de oferta, por ahora, por lo menos. Por lo que mañana y pasado, miércoles 5 y jueves 6, hay cese de actividades en Moreno. Sí, es paro, es un paro que, que estamos enviando las,、eh, las dos entidades sindicales con mayor representatividad, c i t r a m y ATE. Eh, donde te cuento que el paro anterior, que fue de 24 horas, tuvo un 80% de adhesión. También、eh, fue una jornada de lucha que llevó adelante los dos sindicatos.、Eh, en salud, por ejemplo, números finos: solamente tres de más de 40 unidades sanitarias, solamente tres trabajaron normalmente, tres cerraron de forma total, no dejaron guardia, y el resto de las unidades sanitarias dejaron guardia, es guardia. Un enfermero, un administrativo y el resto para.、Mm. Eh, así que, bueno, nuevamente vamos a avanzar en, un, en, en este caso en 48 horas de paro、eh, en busca de que el Ejecutivo entienda que no es un capricho de los gremios, sino una realidad concreta que las y los trabajadores no llegan a fin de mes, ya ni siquiera a fin de mes, no llegan al 15 con el sueldo, con, el sueldo, con los salarios que tienen acá en Moreno.、Mm. Pero a esto también、eh, quiero agregar algo más. Estamos empezando a ver. Que、eh, tenemos varias situaciones de compañeros que están siendo perseguidos políticamente. Algunos de ellos se encadenaron、eh, la semana pasada. Donde nos tocó intervenir, obviamente, para que no sufrieran ningún tipo de, de ...de lesión ante el avance de la policía. Había cinco compañeros y más de cuarenta policías.、Eh, porque es, lamentablemente, tenemos que decir, el Moreno es una constante. A la falta de respuesta política,、eh, la respuesta en sí sería. Poner、eh, policías. La verdad, que un despliegue muchas veces exagerado. Entonces, llamamos a reflexión al gobierno, llamamos a reflexión a Mariel, a que、eh, la respuesta política sea precisamente por la vía política, por los canales del diálogo, no por los canales de utilización de, de las la fuerzas represoras del Estado,、eh, y que escuche a los trabajadores, porque digamos, somos nosotros la columna vertebral, sin. Más allá de las políticas que define el gobierno, sin los trabajadores e s a s políticas no se ejecutan. Y la realidad es que hoy, ponerlos al frente de nuestras tareas con el estómago vacío, realmente、eh, no, no es agradable para nadie. Raúl, algunos sindicatos están reclamando, teniendo en cuenta la inflación, incluso discutir la paritaria mes a mes. En un contexto de estas características, en el mes de septiembre, porque la reunión fue la semana pasada, faltando tres meses para el cierre del año, el gobierno de Mariel Fernández, del Ejecutivo de Moreno, decide cerrar una paritaria para todo el año ya. Sí,、eh, sí, sí, sí, sí, sí, dando un, un, estos, estos tres tramos, vamos a clarificar a los tramos, el ofrecimiento fue. 5% en octubre, 10% en noviembre y 6% en diciembre.、Eh, recordando que cobramos a mes vencido, con lo cual diciembre lo estaríamos cobrando en enero.、Claro. Eh, eso redondea el 21%, un total en el año de, de aumento salarial del 70%, entendiendo que mínimamente la inflación va a escalar hasta el 95-97%. Los que、eh, más fe le tienen a, a la escalada inflacionaria, digamos, porque digo, hay otros que. Que plantean que va a ser mucho más, que va a ser superior.、Uh -huh. eh, así que en ese contexto, si lo cerraríamos, si la inflación cierra el 95%, tened ten en cuenta que nosotros este año estaríamos perdiendo 25%, si cerráramos al 70%,、eh, 25% de poder adquisitivo.、Claro. Si a eso le sumamos la pérdida de los dos años anteriores, que fue el 15-30%,、eh, la verdad que los salarios de l o s municipales de Moreno. Eh, están muy por debajo de lo que necesitan. Bueno, esperemos que estas dos medidas de fuerza, estas dos jornadas, sirvan para volver a sentar a la mesa de negociación con una propuesta seria, ¿no? De, desde el gobierno de Mariel Fernández que permita, por lo menos, empardar la inflación de lo que va. La interanual, con el último informe del INDEC, da el 78%. Entre、eh, el mes de septiembre del año pasado, agosto del año pasado y agosto de este año,、eh, hablamos de un 78%. Cerrar al 70 es ya perder, digo, a esta altura, sin contar los meses que restan todavía. Tal cual, y sin contar que la paritaria se abría, abriría el año que viene en marzo.、Claro. O sea, tenemos todavía un par de meses más. Este, pero bueno, acá digo, es una decisión política. La decisión política tiene que ser que las y los trabajadores del distrito de Moreno tengan sueldos dignos,、mm. que no estén bajo la línea de pobreza ni bajo la línea de indigencia. Así que、eh, apelamos a que esta medida、eh, abra los ojos de la i n t e n d e n t e y de todo su equipo. Que llame nuevamente a una tercer a mesa donde hay un, como bien decís vos, un ofrecimiento serio. No es mucho lo que estamos pidiendo, sino lo justo. Quedamos atentos a lo que sucedan estas dos jornadas de protesta de paro en Moreno. Raúl, te agradecemos este ratito. Como siempre, Daniel, un abrazo a vos y a tu equipo.